Eh, Guardión, volvemos con el curso nuevo y aquí estamos otra vez desde la 97 grabando para suelta la olla de Alavedi. Así que, como siempre, hacemos eh, lo primero: Onguetorri, Curcho Berrión, on, bueno, es que ricasco a la robota por cedernos el espacio y a Alavedi por hacer este programón. Hoy tenemos una gran entrevista: tenemos al médico y antropólogo Alberto Pinzón Sánchez colombiano y una de esas personas que merece ser escuchadas. Un poco de música y volvemos. El médico y antropólogo Alberto Pinzón Sánchez participó en los diálogos de paz entre el gobierno del presidente Andrés Pastrana y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Como integrante, la comisión de notables que dio recomendaciones a ambas partes para intentar destrabar pues, esos diálogos que debieron ser bastante tortuosos. Eh, es crítico con la política del expresidente Álvaro Uribe y del todo el uribismo. Y, bueno, eh, Pinzón escribe para la agencia de noticias Nueva Colombia, también conocida como ANCOL por su acrónimo. Tiene un blog sobre procesos de paz y con opiniones de columnistas sobre las FARC. Y, obviamente, sobre todo el conflicto armado colombiano, pues eh, un poco conocido en todo el mundo y desde el cual en Euskal Herria tenemos muchas referencias. Pinzón se graduó como antropólogo en la Universidad Nacional de Colombia... ...y como médico cirujano en la Universidad de Caldas. Durante sus años como estudiante... ...pues se vinculó al movimiento estudiantil universitario... ...sin embargo, su experiencia laboral la dedicó sobre todo al campo de la salud... Eh, ...campo sobre el que ha publicado varios libros. Fue profesor universitario y director de la Cátedra Especial Simón Bolívar... ...en la Universidad Inca de Colombia. Y bueno, en los diálogos de paz entre el gobierno de Pastrana y el ELN... Eh, también participó. El 11 de enero de 2002, los representantes del gobierno, voceros del ELN, integrantes de la Comisión de Personalidades o de Notables, se reunieron en La Habana, en Cuba, para, bueno, eh, analizar documentos de recomendaciones. Entonces, bueno, eh, hoy tenemos a Alberto Pinzón y a, a Jorge Romero, eh, representante de... Jorge Freite Romero, perdona, representante de la asociación Jorge Adolfo Freite Romero, eh, que bueno, nos han venido un poco a hablar tanto de la situación colombiana so, eh, como sobre el libro eh, biográfico de, de Alberto Pinzón Sánchez, del que tenemos el gran placer de, de tener aquí presente un poquito de música y comenzamos. Y como decíamos, pues desde la asociación Jorge Adolfo Freiter Romero habéis organizado esta visita de Alberto Pinzón, pues un poco para dar a conocer su biografía y escrita justamente por, uno, por dos compañeros de la asociación, uno de los cuales tenemos aquí. Bienvenido, Jorge. Caizo, eh, Gusti hoy, miles que era 97 eh, Irratia y a los compañeros que se encuentran aquí en la radio. Pues sí, estamos impulsando. Eh, un trabajo de investigación con enfoque de memoria histórica, rescatando la memoria histórica de las luchas sociales y políticas del pueblo colombiano y sobre todo eh, desde, desde nuestro, el CARTEA, desde nuestra asociación, consideramos que eh, el compañero Alberto Pinzón Sánchez es toda una institución desde el exilio político colombiano. ¿Por qué lo, lo decimos y por qué lo planteamos? Pues porque tiene todo un desarrollo eh, en vida, de las luchas políticas, de las luchas sociales, de las luchas del movimiento estudiantil y sobre todo en estas últimas décadas todo es acumulado eh, desde la oposición política en el exilio, ¿no? que es un tema a rescatar después del de acuerdo de la firma de paz de La Habana y sobre todo porque digamos que consideramos que, que Alberto... Eh, ha desarrollado un trabajo muy riguroso, muy minucioso, a partir del, del concepto de la solución política al conflicto social armado en Colombia, y ahora en estos últimos estudios críticos que viene realizando en torno al tema de la contrainsurgencia. ¿no? Entonces, todos estos temas eh, pues los recogemos en la biografía Eh, que, que realizamos con el profesor Alexander Ugal de Subir, un profesor de Relaciones Internacionales de Euskal Herriko Universitatia. Y, y bueno, vamos a presentarla hoy, 16 de septiembre, en, en Volunta, en Aldezarra, en el casco viejo de Bilbao. Y bueno, esperamos que, que participen y que conozcan pues, este enfoque, esta vida de este compañero en el exilio. Y aparte de la presentación en voluntad, ¿habrá una, comenzaréis una gira o de presentaciones por algunos otros lados, ¿cómo tenéis previsto? Un poco? Sí, la idea es seguir bueno, eh, eh, transmitiendo pues, esa, ese mensaje crítico eh, sobre lo que ha conllevado, eh, ha conllevado pues, ese proceso de paz fallido que tenemos en, en Colombia, y sobre todo pues social socializando pues esta esta investigación que se titula confieso que he cumplido con la amistad no uh -huh. biografía de Alberto Pinzón Sánchez y bueno igual sin retrasar más ya vamos a presentar al o sea vamos a dar la bienvenida a Alberto bienvenida bien, muy bueno que seas bienvenido Alberto eh, claro muchas gracias eh, por ese ese recibimiento tan emotivo que ustedes me han hecho y claro desde luego que eh, es algo que valoro en lo más profundo porque me permiten expresar y tomar contacto con el pueblo asco tan solidario siempre con nosotros los colombianos y bueno que me puedo expresar yo aquí a través de ustedes de la radio esta 97 fm Y tener esta conversación con ustedes, compañeros estimados y solidarios con las luchas del pueblo colombiano. Sí, para nosotros, como digo, estamos un poco también conmovidos. Además, es la primera del año, la primera entrevista. Y, bueno, esperemos que todo vaya sobre dos ruedas. Eh, decíamos que se titula el libro Confieso que he cumplido con la amistad. ¿De dónde viene un poco esa frase? Oh, bueno. bueno, tengo que recurrir a, a los recuerdos. Claro, cuando uno ya llega a una cierta edad, los recuerdos de la juventud lo atropellan a uno. Pues sí, ese recuerdo viene a una, a un, una etapa de, de mi vida. En 1986, cuando Alfonso me mandó un mensaje a través del de correo con el que nos comunicábamos a través de Carolina. Y me conminó prácticamente a que fuera a su sitio que él tenía en el campamento de, denominado La Casa Verde, al otro lado de la montaña, de esa gran montaña que se conoce en Colombia como el Páramo de Sumapaz. Entonces, Ante esa urgencia, pues yo viajé eh, a, a la casa de él. Bueno, un viaje que relato precisamente ahí en el libro, en un artículo. Yo escribí ese, ese viaje, que prácticamente fue una, una novela. Eso fue un, algo, un viaje, imagínense, a caballo, un poco de, por una montaña de esas que ustedes no se imaginan, una montaña andina eh, donde tenía uno que prácticamente eh, viajar en espiral para bajar a la montaña, luego volver a subir, cruzar esos ríos por una, un cable, en una góndola, en un cable, eh, finalmente llegar a donde estaba Alfonso y saludarlo, abrazarlo y recordar nuestros viejos tiempos cuando habíamos comenzado a militar, en la Universidad Nacional, cuando él prácticamente me reclutó para la juventud comunista en, en la Universidad Nacional, porque resulta que Alfonso Cano era mi compañero de banca en la Universidad Nacional en 1967, cuando comenzamos a estudiar antropología. Uh -huh. Era mi compañero. Eh, de estudios mi compañero y nos hicimos grandes amigos por la proximidad no solamente física sino la proximidad eh, claro de, de, de, de compañerismo en la universidad de primíparo de, bueno, él se aproximó y se acercó a mí hicimos una amistad que después se estrechó porque jóvenes, imagínense unos, unos muchachos Pues eh, íbamos a fiestas, compartíamos amistades, eh, fiestas, bailes <ríe> con chicas, eh, compartíamos hasta peleas. Y claro, eso terminó en, en, en una, una, una, una, realmente una amistad muy grande que siempre conservamos. ¿no? Uh -huh. Posteriormente, cuando terminamos la carrera, él se graduó y se, se fue a trabajar y tomó otro rumbo él. Por algunas circunstancias se vio forzado a ingresar a la guerrilla y yo eh, continué mis estudios de medicina en Manizales, me traje a Manizales a estudiar medicina. Nos separamos mm, un poco desde el punto de vista técnico porque pues, él pensó pues, que la lucha armada era una de las vías para lograr los objetivos políticos que se habían atrasado y yo pues me yo consideraba que pues que debía reforzar la ética que había aprendido en mi familia porque mi padre también es médico uh -huh. mi hermano mayor es médico y el hijo mío es médico la ética de, de salvar vidas en vez de quitarlas ¿no? de mitigar el dolor humano Eh, él siempre me respetó esa ética que yo tuve y a pesar de todo eso conservamos nuestra amistad. Uh -huh. Él valoraba bastante mi, mi capacidad analítica como eh, científico social, así que los trabajos que nos ponían los profesores los firmábamos en conjunto pero yo los hacía y es, es que es también un poco reflejo de una época no en la que pues la, la importancia que empezaron a tener los movimientos guerrilleros y que nos puedes hablar ah, un poco sí, de, claro, era, de esa época la, la... La famosa ruptura de, de, la, de la revolución francesa del 68, la revolución cultural de Mao Zedong, uh -huh. el aparecimiento de los cochecitos Seat, el, el, eh, aquí en España, el turismo, el ¿no? eh, bueno, eh, Y claro, el aparecimiento del Che Guevara, ¿no? Y toda la lucha y toda esta discusión teórica que había propuesto el marxista Regis Debré y toda la discusión que se traía en el Partido Comunista Francés y los partidos comunistas que posteriormente pasaron a denominarse eurocomunistas. Bueno, volviendo al relato con Alfonso... Eh, cuando él se fue y seguimos conservando la, la, la, la relación, y él me dijo: Oye, sigámonos comunicando. Y me acuerdo mucho, me, la forma de comunicación es una forma muy rudimentaria. Me dijo: Vea, usted escribe una carta y la deja en, en este apartado, en, en, la dejamos en un apartado, y allá viene un mensajero, recoge. Y la recoge la, la la carta y deja otra. Entonces así nos estamos comunicando. Eh, recuerdo todavía incluso el número del apartado. Allá un apartado aéreo de Avianca quedaba en la carrera séptima con calle 16, el edificio de Avianca, abajo, 29-0-21. Era el, el apartado, no se me olvida. Bueno, seguí comunicándome con él desde el punto de vista de dándole mis opiniones, qué opinaba de Colombia, cómo analizaba las, el momento actual, todo esto. Bueno, eso lo recordamos en esa entrevista. Y entonces, eh, claro, duramos mucho tiempo hablando, recordando profesores, recordando amistades, recordando lecturas, todo esto. Al final, del, al final de la semana, ya después de tanto hablar de minucias y me dijo, mire hermano, le voy a plantear la situación tal como es ¿para qué lo llamé? porque claro, yo estaba ansioso por conocer de qué se trataba uh -huh. me dijo, hermano nosotros estamos en una letrina no sé si sepas lo que es una letrina sí bueno, es una palabra castellana pero en Colombia tiene un significado especial, un hoyo muy profundo, lleno de excrementos, sí, sí. y estamos en una letrina muy profunda y bueno, con el agua al cuello. Todo el mundo nos ha abandonado, el Partido Comunista se ha marginado, se ha separado, el que antiguamente nos ofrecía cierto respaldo. La, contra insurgencia del régimen lo ha golpeado año 86 ya, le, ya comenzaba pues la, el genocidio de la unión patriótica y de los comunistas anteriores del partido ¿no? todos los concejales y alcaldes militantes comunistas que han matado en el Magdalena Medio y, y en la zona de Cimitarra y en toda esta zona eh, en fin El bueno, Partido Comunista ha roto, ha separado cobijas con nosotros. Los liberales que antiguamente tenían alguna, alguna mínima amistad no quieren saber nada de nosotros. Hasta los jesuitas incluso que antes eh, en el, en, tenían, un, tenían un, un centro de estudios creo que se llamaba el CINEP, que lo dirigía el padre Giraldo, un gran sacerdote, que vale la pena reconocerlo, pero también, tal vez por las presiones superiores, nos han abandonado. Los conservadores, el núcleo de conservadores, eso quedó en manos de una o dos personas, amigas, el resto, nada, con, no quieren saber nada de nosotros. Estamos en una letrina y está... La, la, La salida está muy difícil, muy arriba. No tenemos cómo subir, no tenemos cómo escalar esas paredes. Necesitamos que alguien desde arriba nos tire una soga, un lazo para nosotros salir. Sí. de y salvavidas. Ah, o, ah, porque estamos ya pues con, la, con la materia aquí en el cuello. <risa> ¿Cómo hacemos? Porque ah, claro ya en el 86 Alfonso empezaba... A ver la degradación en la que había, que la que se estaba empezando a dar, ya la degradación del conflicto, eh, porque el, el narcotráfico ya había tomado una aceleración muy grande, ya estaba, eh, estaba tomando una posición muy grande y estaba infiltrando pues, todos los resquicios de la sociedad colombiana. El narcotráfico está aquí, muy, muy cerca, y eso es muy, una situación muy complicada, muy compleja. Eso, eso es muy difícil controlarlo, eso es muy difícil, hay que, hay que salir de esto. Bueno, ¿y cuál, es la, cuál, ¿y cuál es ese lazo que hay que tirarles? Me dijo, mire, eso es eso se remite a una consigna sencilla. Esa consigna se llama solución política al conflicto. Uh -huh histórico, social y armado de Colombia. Porque el conflicto colombiano, a pesar de todo lo que ha dicho la contrainsurgencia, el conflicto colombiano es eh, como la Santísima Trinidad. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Son tres, son tres cosas distintas. Es un conflicto histórico que tiene 200 años de evolución, de guerras civiles en Colombia. Es un conflicto social ¿ya? por toda la cantidad de reformas que no se pudieron hacer en la, en la en el desarrollo del capitalismo y que conservaron uh -huh. conservaron una cantidad de rezagos precapitalistas, que venían de la época colonial y es un conflicto armado porque hay un movimiento armado que de campesinos que tomaron las armas a, porque los agredieron directamente, les hicieron uh -huh. una operación um, contra insurgente, con bombardeos de napal, con bombas, les, y, y les desembarcaron en el territorio donde vivían 16.000 hombres aerotransportados. Entonces, eh, es un conflicto armado son tres y claro en este conflicto armado ha habido como un poco un movimiento pendular de más conflicto más eh, hostilidad luego intentos de procesos de paz en uno de ellos en el que como hemos dicho antes participaste tú también directamente no A final del siglo XX últimos años qué nos podrías decir un poco de ese intento esos procesos de paz ...y en su, el devenir que han tenido a posterior... ...¿qué nos podrías decir sí, okay. brevemente?... ...porque tenemos un tiempo bastante limitado... ...sí, sí, entonces... <risa> ...volviendo a eso... Eh, ...Alfonso, sí, claro... Me, me, ...él preveía exactamente eso... ...que el conflicto se iba a generar... ...que el conflicto era una piedra... ...tirada en un lago... ...que iba generando... ...que iba generando ondas concéntricas... ...cada vez se iba expandiendo y iba... ...y eso fue lo que sucedió eso fue lo que se dio y entonces claro la consigna era sumamente correcta eh, luchar por todos los medios ¿ya? para para una buscar una solución política al conflicto uh -huh. eh, y desde ese momento eso hay que lucharlo en todas las partes a donde podamos y tengamos expresiones eh, así que usted nos ayude a, esa, a, esa, a desarrollar esa, esa idea. Claro, con mucho gusto, y cerramos un mm, cerramos, cerramos el, cerramos el pacto de amigos. Por eso el libro se llama así. Confieso que he cumplido con la amistad. Porque fue un pacto de amigos en el cual yo enarbolé esa concepción no es, no es, no es del de cerebro mío, ni de autoría de Alfonso, ni de autoría de nadie. Es un, incluso una, una consigna que viene de muy antes, de, de incluso del, de la famosa tesis del general prusiano del siglo XVIII, Clausewitz donde dice que, que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Entonces... La contradicción al aspecto militar es la política. Es decir, que los conflictos terminan en una mesa de negociación. Deben terminar en una mesa. Incluso la Segunda Guerra Mundial terminó en una mesa en Nuremberg. Uh -huh. Bueno, claro. Eh, pues luchábamos con eso porque el régimen contrainsurgente en Colombia tenía una estrategia que se había organizado en 1962 y había adoptado la hegemonía de la concepción contrainsurgente que insufló un general norteamericano de apellido Yarborough. 1962 dejó un, un escrito al gobierno de Lleras Camargo, Secretario de la, de la, antiguo secretario de la OEA, y se organizó en las Fuerzas Armadas la famosa teoría, la famosa teoría Hieras. Ustedes tienen las manos libres para imponer el orden público, siempre y tanto no se metan en política. O sea, les dio carta libre. Claro, la contrainsurgencia es exactamente eso. Es, es exactamente eso. Quitarle el agua al pez, destruir el tejido social, quitarle la distinción que existe entre eh, población civil y población y quitarle, armada sí. y utilizar el paramilitarismo, los Freikorps del nazismo. Entonces, mmm, mmm, frente a esa estrategia, lo único que quedaba era impulsar la política de paz. ¿ya? La contrainsurgencia siempre combinó dos cosas que le venían propuestas desde los Estados Unidos, el garrote y la zanahoria. Siempre usaba... El garrote, sinónimo de gran represión, destrucción de tejido, muertes, eh, violaciones, torturas, todo esto. Y la zanahoria, El premio oh. procesos de fall fallidos, uh -huh. procesos de paz frustrados. Así veníamos desde el año de 1962. Once presidentes, hasta el momento actual, siempre han usado esa estrategia contra insurgente. Palo. O sea, garrote y zanahoria. Y esto igual nos iba también un poco a enlazar con la situación actual, ¿no? En la que ha habido un intento de proceso de paz en La Habana. Luego, un, bueno, igual tú nos definirás un poco el devenir de eso, pero un fracaso, podemos decir, de, de ese camino hacia la paz. Claro. Y esa contrainsurgencia que mencionas que sigue estando al orden del día, ¿no? Sí, claro. voy a, voy, a, voy a sintetizar. Eh, el proceso de paz del Caguán, al cual me invitó Alfonso personalmente para que participara dentro de la comisión de notables que, ha, que han ustedes mencionado en, el, en, en la introducción, eh, estaba marcado por la agenda oculta. Pastrana convocó a un, dentro, de ese, dentro de esa estrategia contra insurgente del, y del garrote y la zanahoria, Eh, convocó a un proceso de paz, pero con fines puramente electorales. Él tenía la, la agenda oculta del Plan Colombia que le había impuesto el presidente de los Estados Unidos, Clinton, en 1997, el, el, el Plan Colombia. O sea, cómo podía desarrollar un proceso de paz cuando tenía el compromiso del Plan Colombia, que era un plan para reestructurar militarmente el ejército colombiano y ponerlo eh, a la altura de la guerra contra las drogas, que era la, la mampara con la, que, con la que se pretendía impulsar ese, ese Plan Colombia. Pues obviamente ese Plan Colombia fracasó en ese, en ese momento y ese proceso de paz también fracasó. Y se volvió a la guerra. Luego siguen, sigue eh, eh, el gobierno de Uribe, que toma la, la, la, la, la, el aspecto contradictorio. Entonces Uribe, en ocho años, desata una una estrategia de garrote, pero inmisericorde, fortalece el paramilitarismo y el conflicto se agranda, como te acabé de decir, hasta que viene, después de esos ocho años de Uribe, dos gobiernos, viene el gobierno de Santos, dos periodos también uh -huh. de cuatro años, ocho años de Santos, y Santos llama... a ...a una negociación... o sea, cambiado otra vez la estrategia... ...y ahora vuelve la zanahoria... Uh -huh. ...entonces proceso de paz... ...y entonces convocan... ...al, al, al, al acuerdo... De, ...al proceso de paz en La Habana... ...claro, pero ya tenía un plan estratégico... ...un plan geoestratégico... ...y un plan contra insurgente muy claro... ...que era cuál... ...era dar de baja a Alfonso... ...y la apuesta que lo, lo... ...le hizo un plan... Intendiente que, que, que, que, que terminó fusilándolo prácticamente cuando él estaba desarmado. A raíz de eso, viene una nueva comandancia en la dirección de las FARC, y ese, ese, ese acuerdo de La Habana, al del último minuto, se prácticamente se frustra. Porque nosotros todos tuvimos una gran ilusión en ese acuerdo. Ese acuerdo era algo muy importante para, la, para el pueblo colombiano. Pero llegó un momento en que, al final, no sé cómo Santos logró convencer a la dirigencia de la FARC de que abandonaran la consigna central de que se venía, que se venía mmm, impulsando desde, desde, desde hacía muchos años, desde hacía 60 años, eh, de convocar a una asamblea nacional constituyente y eso se abandonó la asamblea nacional constituyente y se cambió por un plebiscito y que, entre otras cosas ese plebiscito se perdió uh -huh. y entonces, y entonces eh, eh, ese proceso terminó fracasado también y la prueba está en que hoy en día estamos en un proceso fallido que es, y el conflicto se ha reciclado Las FARC ha sido demolida, ha sido destruida, ha sido degradada, ha saltado, ha hecho añicos. 25.000 hombres en armas han quedado completamente desprotegidos porque se desarmaron y están en el proceso de reinserción, pero están es simple y llanamente como conejos. Los están cazando sí. uno por uno, y los están matando. Entonces, el, el, el, el, el, el, el, el, un conflicto que dio 8 millones de víctimas, eh, 200.000 desaparecidos, eh, un millón de muertos, está convertido en, en que impulsemos la implementación de ese acuerdo y no sigan matando a los guerrilleros y a los líderes sociales y no sigan destruyendo el tejido, el tejido social. Sí, es verdad que es un poco, nos da mucha pena ¿no? ver la realidad de cómo ha, se ha llevado a cabo ese acuerdo de paz o ese intento y cómo ha fracasado. ¿no? Eh, bueno, nos gustaría hablar de este conflicto estancado durante muchísimo tiempo, pero para esta vez por lo menos tendremos que dejarlo con unas últimas reflexiones no sé si Jorge nos quieres eh, comentar un poco algo más que sí, que... bueno, eh, decir que para nosotros es muy importante eh, independientemente de los acontecimientos que se den en el contexto del proceso de paz, de la implementación para nosotros es importante el fortalecimiento del movimiento popular el fortalecimiento de las organizaciones de bases y seguir fortaleciendo la solidaridad internacional entre los pueblos, entre las víctimas del terrorismo de Estado, y sobre todo, y sobre todo, pues, defendiendo ese pensamiento crítico en el país. Pues muchas gracias a los dos, muchas gracias Alberto, y muchas gracias Jorge, prometemos intentar buscar otro programa para, para hablar de de este tema un poquito más. Queremos también dejar como último mensaje igual el libro. ¿Cuándo va a ser la presentación? Eh, la presentación va a ser hoy a las seis de la tarde en, el, en Volunta, Volunta en el Casco Viejo de Bilbao. Muchas, muchas gracias. gracias. Eh, pues a ustedes también muchas gracias y discúlpenme que me haya tenido que es, eh, explayar tanto pero de todas maneras... <risa> O algo tan complicado como el conflicto colombiano eh, no se puede resumir en muy poquitas palabras, Haremos otro momento también, otro espacio para hacer otro programa si sí, y te podemos espero, espero por seguir, aquí. Espero es, seguir colaborando y gracias. Eso queda prometido para la audiencia, porque el año pasado ya hicimos unas cuantas sobre Colombia y es un tema más que pertinente. Así que nos vemos en unas semanas. Es que